Nacho, hoy tercer partido amistoso de la pretemporada, una derrota 0-2, pero quizá lo que cuenta es la imagen que ha dado el equipo la, la primera mitad y también a la segunda, no? pero ya ja con los cambios la cosa ha cambiado un amic. Sí, hombre, me voy, hoy me voy muy contento, muy satisfecho, creo que hemos hecho un muy buen primer tiempo llevando la iniciativa, jugando muy bien a fútbol y luego con con una intensidad eh, muy, adecuada, muy adecuada para la altura de temporada en la que estamos. ¿no? El equipo no ha cometido ningún error, salvo el, el minuto 43, el único tiro a puerta de ellos. Yo creo que era un primer tiempo para irnos con un marcador muy favorable en el descanso, por juego, por ocasiones y por merecimiento. Lo que para, bueno, estas, los resultados ahora es lo que menos importa. ¿no? Luego la segunda parte, ya con todos los cambios, es otro partido, otro encuentro, pero me voy, me voy muy contento, sobre todo de la imagen que que ha dado el, el equipo en el primer tiempo. Nacho, l'equip que ha sortit al primer temps eh, podria ser amb eh, algun camí no? Però l'equip que jugués la primera jornada de la Lliga davant del Mollet, és el que busques? És eh, l'equip titular de no, Nacho Castellullo? No, no, no. Eh... Busco que la gente vaya cogiendo ritmo Y sobre todo ahora mismo También la gente está para jugar Con intensidad 30 minutos 40, ahora bueno Nos queda todavía un mes Y una semana para empezar la competición Entonces ahora A partir de ahora de los, de los Encuentros que juguemos, pues la gente ya empezará a jugar 60, 75 minutos Para poder poder llegar con un un fondo Físico más adecuado a la primera jornada liguera ¿no? Pero bueno, vas mirando cosas Vas, vas viendo trabajando situaciones y bueno, sí me ha gustado muchísimo el equipo de, de hoy, ¿no? Creo que la primera parte el equipo estaba a un nivel a un nivel muy alto para las alturas de temporada en que nos encontramos. Ah, uh -huh. uh, para otra banda, comentaste tú un mes y una semana por la uh, la liga. Ahora uh, comienza aquella franja de partidos, entonces, eh uh, rivales de inferior categoría, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es el que es buscar partir ahora, Nacho? No, por pues lo mismo cogiendo ritmo en, en los que los partidos sirva para competir yo siempre lo digo no se, se juega como como se entrena y no tiene que haber partidos amistosos afrontarlos como un partido de, de liga pues también bueno ahora tenemos tenemos dos partidos contra rivales de, de inferior categoría también servirá pues para que para ir viendo a la gente joven que en estos tres partidos ha tenido bastante participación ¿no? y hablamos de que en el campo en estos últimos partidos salvo Edu el portero y por la lesión de, de Sergio participar allá el próximo encuentro porque soy partidario de que los, en estos encuentros los, los porteros jueguen los 90 minutos, pues bueno, hemos tenido a 7 8 chavales que algunos el año pasado eran juveniles y otros que este año seguirán siendo juveniles pues eso, ir viéndonos, eh, tienen que mejorar todavía mucho, sobre todo en el aspecto táctico pero bueno, tienen muy buena actitud y también pues ir, ir buscando el Ir buscando el, el equipo para empezar para empezar la competición ¿no? nos, nos quedan 10 meses de un trabajo muy muy duro pero con esta intensidad y con el ritmo que le ha dado ya al equipo y con la actitud que ha tenido creo que vamos a ser un equipo muy muy difícil de, de ganar ¿no? manteniendo esa, esa intensidad y ese ritmo de, de juego aparte creo que por momentos el equipo ha tenido muy mucha posesión de balón eh, se ha movido muy bien en el campo y bueno me voy y la verdad es que muy satisfecho doncs, Nacho, de, de veritat, moltes gràcies i molta sort. Gràcies, Dani.